segundito, que te ¿Qué queremos saludar, vital. ahí está, está, bueno. está, está saludando a Matías Goto, que bueno, iba para la foto, hace rato que no veía, el, igualmente, el te digo que desde la final del 2012 con el Independiente que no veía Mati, un equipo que le haga el... el Matías, que hizo. Mati, bueno, felicitaciones por, por el campeonato, un partido durísimo hoy. Sí, sí, sabíamos, no, la verdad es que los muchachos de Campero, hicieron un partidazo, sabíamos que era así, por ahí se hablaba mucho semanas semana que, que acá en la cancha nuestra le podíamos sacar diferencia. no, nosotros sabíamos que no, imposible, imposible porque son... Son muy buenos jugadores, con experiencia, manejaron muy bien el tiempo, buena gente. La verdad que estoy muy contento de que fue una final contra ellos y, y bueno, y por el resultado también. ¿Cómo, ¿Cómo viviste esos minutos finales? Sufriendo, sufriendo, todo el partido, todo el partido porque era muy difícil. Muy difícil desde, la, desde el primer costo. Desde el primer minuto se plantaron muy bien, hicieron un buen partido. La verdad que estamos contentos. Así que estamos contentos. ¿Fue, ¿Fue la más dura de estas últimas cinco finales que tuvo el Boys Sí, sí, por algo jugamos con el... Eh, me parece que somos los, nos juntamos los 22 mejores jugadores de la Liga Cultural. Ellos salieron campeones allá con... Fue una gran diferencia, nosotros ganamos acá, así que estamos contentos, estamos contentos porque se una linda final, mucha gente, y, y bueno, le pudimos ganar a ellos, que, que son un gran rival. Y esta obligación que tiene el boy, lo hemos conversado con varios eh, de tus compañeros hoy, esta obligación de ganar todo lo que juegan, todo cualquier campeonato que sea. Sí, sí, por ahí nosotros nos acostumbramos acá, a, o la gente se acostumbra que por ahí sacamos un poquito de diferencia, pero viene de tu equipo de, de mucho nivel, de jugadores muy... Muy, con muchas finales encima, entonces no se puede, no se puede, había que hacer el trabajo, defendimos como teníamos que defender y lo hicimos muy bien. Eh, era eso, y asegurar el, el, el título. Sí, sí, sí, sí, no podíamos salir de contra porque tenía un jugador muy peligroso, por ahí tuvimos un par de situaciones, Max anduvo bien, la defensa de ellos jugó muy bien, la verdad que estamos, estamos contentos porque le ganamos un gran rival. Gracias, Matías. No, gracias a ustedes. Sí. Gracias. Hasta luego, bueno, Matías, Bueno, a ver si podemos hablar con alguien de más.